Comenzó la entrega de tarjetas alimentar en la ciudad de Santa Rosa. Nuestro cronista de exteriores dialogó con Marcos Echeveste, secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad, quien contó que se entregan en la ciudad 3.200 tarjetas alimentarias a través del programa Argentina contra el Hambre. Para nosotros es una alegría muy importante. Hoy acá se está desarrollando un, un operativo en el cual se está trabajando en conjunto Municipio, provincia y nación lo que implica, o sea, tener un trabajo articulado entre todos nación está con ANSES por cualquier consulta, por cualquier duda también está la camioneta por parte del gobierno de la provincia de DNI, trabajando y bueno, y el municipio que está articulando que es quien está llevando adelante eh, el listado de las personas que se van acercando vamos haciendo nosotros el control, vamos eh, también informando sobre lo que necesitan y posteriormente eh, adentro se va teniendo la información que es de nutrición mientras se está esperando al llamado del banco. El intendente Luciano Di Napoli aseguró que el programa es una ampliación de derechos pero no una solución. Contó que están trabajando para que se pueda utilizar la tarjeta en las ferias municipales y de esta forma hacer crecer la economía popular esto es una ampliación de derechos, para todos igual, es una, un mecanismo transparente fomentado a través del Banco Nación, digamos entrega una tarjeta alimentaria con un buen monto de, de dinero que va a permitir a muchas familias de, de escasos recursos poder paliar una situación difícil de crisis en la que tenemos y además es movilizadora de la economía todos los que este, entendemos de que tiene que movilizarse la economía poniéndole dinero en el bolsillo a la gente este, festejamos este tipo de iniciativas, son 15.700.000 pesos que todos los meses van a circular en la ciudad de Santa Rosa. Pensemos que también se entregan 500 tarjetas en la ciudad de y en la vecina ciudad de Toaya, pensando como, como conglomerado. Eh, es, es muy importante el movimiento económico que eso genera, así que también contento por eso. El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Diego Álvarez, sostuvo que se demostró la eficacia del trabajo en conjunto de todos los ministerios y brindó detalles de los beneficios de la tarjeta y el alcance del programa. Yo lo que más quiero recalcar, más allá de la entrega de la tarjeta, lo que hemos hecho como gobierno provincial, conjuntamente con el gobierno nacional, de estar trabajando todos los ministerios, tanto el de conectividad, que nos ha garantizado hoy todo el tema del acceso a Wi-Fi, tanto a la gente que está esperando como para los que están trabajando, el Ministerio de Gobierno que ha puesto el móvil de documentación para que hoy pueda documentarse aquella persona que tenga un inconveniente, gratuitamente pueda realizar el trámite del DNI, El Ministerio de Salud que nos ha aportado todo y el Ministerio de Seguridad que nos ha garantizado todo el tema del operativo. Antonio Curciarello, Ministro de Conectividad y Modernización del Gobierno Pampeano, se refirió, entrevistado en Radio Kermes, a la licencia otorgada en Patel para brindar, entre otros servicios, telefonía móvil. El Ministro aseguró que ya están trabajando en la creación de la estructura para que la empresa estatal empiece a operar. Respecto a Empatel, lo primero que tenemos que hacer, que es lo que estamos haciendo, es este, todo el trámite, junto con la asesoría de letrada del gobierno, todo el trámite para la eh, correspondiente inscripción, el, el estatuto que se tiene que aprobar y, la, y que se componga cada uno de los paquetes accionarios que conforman toda la, la empresa. Todo ese trámite lo tenemos este, avanzado Y esperemos completarlo a la brevedad, de modo tal que tengamos ya los accionistas, luego el directorio y ahí podamos poner la empresa desde el punto de vista jurídico condiciones de, digamos, de, de trabajar y darle después la estructura que, que tenga que, que tener de acuerdo a los negocios que, que lleva adelante esa empresa. Se llevó a cabo en Santa Rosa el Encuentro Nacional de Tamboras. Elsie San Martín, teóloga, feminista, lesbiana y ex monja, forma parte del proyecto Banda a la Banda que dirige Silvia Palumbo. Habló con nuestra compañera Cintia Alcaraz y resaltó la importancia del arte para la toma de conciencia. El principio abolicionista sostenido por nuestra Constitución Nacional es este, el, el abolir todo tipo de explotación hacia las personas. O sea, nosotras... Eh, marchamos en el encuentro nacional de octubre, el encuentro nacional de mujeres, el número 34, en el año 10, 2019, con un gran cartel que decía abolicionistas y abajo decía del sistema prostituyente. Lo que nosotras queremos abolir es el sistema prostituyente. Queremos que ninguna mujer sea explotada por proxenetas y por luego prostituyentes que, que compran su cuerpo Y, y también creo que, sea, que cada persona, mujer, puede ten, tiene la libertad de pararse en una esquina pero, y, y hacer su, vender su cuerpo, pero por empezar no existe esa libertad. Siempre detrás de cada prostituta hay una red de proxenetismo. Nuestro compañero Cristian Acuña compartió su habitual columna del portal infohuella.com.ar con toda la actualidad del oeste pampeano. Un robo, nos dijo, conmocionó a la localidad de Rucanelo el sábado un asalto sacudió aquí la zona eh, oesteña y un, y un poco más hacia el, hacia el norte, más precisamente en un campo de Rucanelo un asalto allí en un campo de Rucanelo en horas de la tarde de la siesta, alrededor de las dos de la tarde tres eh, personas foráneas aquí de, de La Pampa tomaron por asalto a, a dos personas que estaban en un campo, estamos hablando de una familia de eh, Rucanelo. Esto conmocionó la zona, te decía. Se llevaron eh, dinero y joyas. Eh, el accionar rápido de la policía hizo que eh, detuvieran a estas eh, personas. Eran eh, seis en total. Habían llegado en autos, en camioneta Y eh, el accionar eh, de la policía de La Pampa hizo que eh, detuvieran... A estas eh personas. La familia es eh, Farías. Radio